Eh, eh. Hablando de viajeros así como en el tiempo intergaláctico y estas cosas Carlos, ¿has visto la película que se llama Diario de un, Via Diario de un Viajero Intergaláctico? Que también es un libro En donde te dicen que Es súper indispensable cargar contigo todo el tiempo una toalla ¿No? Búscala, está bien chida güey. Bien chida Creo que sí se llama el este Diario del Viajero Intergaláctico o algo así el, uno de los protagonistas, eh, que es un vato como inglés, es el mismo actor que le hace de, de Bilbo Bolsón en, en la del Hobbit, no me acuerdo cómo se llama el actor, que es el mismo que sale como agente del FBI en la de en la de Black Panther, no me acuerdo cómo se llama el actor, así la gente, no me acuerdo, pero es ese mismo güey, entonces eh, la película es muy buena, el libro también es muy chido, pero... Eh, Recomendación de la semana es Para ahora que quien tenga tiempo Quien tenga algo así como una especie de vacaciones Este, que hablando de vacaciones eh, Creo que Bueno, no creo, estoy seguro que no nos No nos veremos la próxima semana Pero si sí nos escucharemos, si sí habrá programa La próxima semana, para que estén atentos eh, Hablando del programa Bienvenidos, esto es a Sangre Viva La Sangre, el día de hoy Este, estamos Eh... Pues estamos un poquito de luto porque pues vamos a hablar un poquito de del grunge. El día, los días que el grunge su, sufrió bastante, sufrió bastante por la pérdida de dos, dos grandes voces. De hecho la música en general perdió mucho con la pérdida de estas dos grandes voces. Digo dos grandes voces porque hay quien eh, demerita el, el, el género del grunge por composición o por este letras o lo que quiera ¿no? pero generacionalmente como un como un género musical, o sea, fue una cosa así puf, enorme, pues ¿no? Y estalló en cosa de de o 6 años, entonces sí es eh, bueno, bueno recordarlo, este es bueno seguirlo escuchando como otro montón de música. Eh, sí, sí será uno de mis géneros favoritos y la verdad es que sí lo es. Eh, precisamente, o sea, tan tan sí lo es y tan tan no sé como especial por así decirlo el tema del grunge y la música que por ejemplo el el intro en sí mismo de este programa de la sangre viva es la canción con más you are de, de nirvana porque bueno este no, solo es como porque por ahí del la fecha en que lo están grabando este es más o menos como cuando eh, iba yo naciendo no entonces algo por ahí tiene que ver no entonces si sí, es una de mis canciones favoritas de así como de toda la vida Y pues en, el, en algún momento este, Llegué a, a A pensar cuando se iba a grabar Como el, el comercial y esto Del programa, utilizar otra canción También de grunge eh, Que no era de Nirvana, pero era así como que tenía que ser de grunge ¿no? Y si, si se ha tenido este la, la idea de generar otro este Como intro Como comercial, como Cortinilla, en donde haya otra canción Que también será de grunge Porque es que es, es es chido, pues, o sea, la neta sí es un buen género, porque tiene esa parte de rock, pero también tiene estas cosas como melódicas y las, las letras son un poquito este metafóricas en ocasiones, otras sí son muy directas, tiene esta parte como ruda, pero es como de, soy bien rudo, pero este la neta es que estoy bien triste la verga y tiene todas estas cosas, pues, ¿no? Es como siento yo que es muy completo por esa parte. La música incluso este tienen cosas de baladas, tienen tienen muy muy muy concretos, muy muy sólidos, tienen hay muchas canciones de de grunge que sí tienen un solo, por ejemplo, este son bandas que o sea que pasaron precisamente de tocar así en un bar, en un café donde los veían 50 personas a festivales en donde había más de 50.000 personas, es como de boom wey, o sea, y si no vean los los conciertos de Woodstock del 90 al 90 y eh, del 89 al 94 así, en esos 5 años vean cuánto, cuánto, cuánta gente no hubo, ¿no? O entonces sea, eh, es un... Eh, ese es un mal chiste por el día, pero pero salió, salió eh, si, sí, el día de hoy este, estaremos eh, hablando y conmemorando un poco eh, el aniversario luctuoso curiosamente curiosamente eh, hoy se cumplen 27 años de que Kurt Cobain a sus 27 años Dejar a este mundo pues ¿no? Hace sí, hace 27 años Que a sus 27 años partió Y hace 19 años Que Lain Staley También vocalista Pero de la banda Alice in Chains, Alice in Chains así, ah, así como escúchenlo cada vez que puedan, así como de no saben que escuchar, están en el baño, Alice in Chains se van a bañar, Alice chains este no se pueden dormir, Alice in Chains si quieren despertar, Alice Chains así como de, este, van camino a tomar el camión, a la, a la fila de las tortillas, Alice in Chains ajá, así como ajá, es como de, ah no manches ya escuché mucho Alice Chains, eso no se dice nunca, o sea, nadie dice eso nunca, güey, ni ellos mismos y eso que ellos mismos se escuchan tocar todo el tiempo en las giras, o sea Y por eso mismo es que el día de hoy arrancaremos el programa precisamente con una canción de Alice in Chains, porque Alice in Chains, claro, entonces eh, gracias por estar con nosotros, esto es A Sangre Viva número 118, recuerden estamos en vivo por Radio Cartón.com y el día de hoy comenzaremos precisamente nada más y nada menos que con Wult, eh, Wult es una canción genial, si ustedes este, son de esas personas que dicen ay, ¿a poco tú sí alcanzas a escuchar el bajo en las canciones? no necesitan ni subirle para identificar cómo empieza esta canción entonces vamos a escuchar esto de Wilt, eh, digo de Alice in Change que se llama Wilt y regresamos aquí con A Sangre Viva crítica en el arte la misión del crítico del hombre cuya facultad estética no se limita a percibir los valores en el arte sino que juzga acerca de ellos es precisamente la emitir un juicio acerca del valor contenido en la obra, sea esta la expresión de la belleza, la fealdad, la gracia, la comunicidad o cualquiera de sus numerables categorías estéticas que pueden expresarse en una obra de arte. El crítico enseña a ver la obra para encontrar en ella no solo cosas concretas, sino el alma del artista y de esa manera captar el significado y por tanto el valor de la creación. ¿Esto quiere decir que la obra necesita ser explicada por el crítico para ser entendida? absoluto, de ninguna manera. La obra que necesita ser explicada no es obra de arte, puesto que el arte se siente, no se entiende, se capta emocional y no racionalmente del todo. Sin embargo, el papel del crítico es fundamental para orientar al público que generalmente desconoce los fundamentos históricos, sociales, filosóficos y estéticos de la obra de arte. Pensemos que aquí cuando dice filosóficos y estéticos de la obra de arte podemos derivar o incluir la cuestión técnica, puesto que la técnica fue variando dependiendo como de las corrientes, pensándolo como filosofías de creación artística y la parte estética también en la estética de, de la cuestión física, plástica, por así decirlo, de la obra. Entonces creo que ahí en, en hablar de valores filosóficos y estéticos de la obra también incluimos... Eh, porque sí, la cuestión técnica ¿no? porque pues obviamente ¿no? bueno la crítica varía desde la simple descripción de una obra eh, de uno que de una obra hace el redactor de eventos artísticos en periódicos y revistas o el biógrafo de un artista hasta la crítica profunda que juzga con razones debidamente funda fundamentadas acerca de los valores contenidos en una obra a decir que esta es la verdadera crítica eh a lo que se va esto eh, y que en un momento más lo va a ahondar, dice el artista juzga, el artista juzga el juicio ajeno acerca de su obra independientemente de su propio juicio lo decimos otra vez el artista busca el juicio ajeno acerca de su obra independientemente de su propio juicio claro, o sea esto no es así como de sí por supuesto que hice un mural super chingón porque yo digo es como de eh Eh, o sea, sí, tú puedes decirlo y está bien Y tú créetela ¿no? Pero si alguien va y te dice Oye, este, pero esa nariz está chueca no Y entonces ahí es cuando va a soltar el, el, el sujeto ¿no? Porque no le vamos a decir el artista, el artista Porque no sabemos si realmente o sea ¿no? Entonces el sujeto te va a decir Ah, es que esa nariz del mural se ve chueca Porque yo pensé que así tenía que ser Ese es mi estilo como de, ay, también tu estilo es que to esté toda la pintura chorreada así y se vea como sucio sí, porque es callejero y te así como de sí, campeón bueno, si bien es cierto que es malo que se hable mal de uno resulta mucho peor que no se ocupen de lo de uno en absoluto, de hecho esto creo que es una frase de no sé si de Oscar Wilde o específicamente de quién que dicta eso, pues, ¿no? que eh, es malo que hablen de uno, pues peor aún que no se hable ni siquiera nada de, de uno, no el silencio en torno a su obra es mortal para el artista la crítica favorable le da aliento la crítica condenatoria lo lleva a superarse esto o sea, son como obstáculos porque la crítica este la, la crítica no son solamente aplausos y palmaditas en la espalda Y sí, te estoy hablando a ti Eventos de poesía en donde todo el mundo dice Ay oh, sí, es un gran escritor Todos aplaudamos la, Y es como de Bueno, cada quien. El público influye necesariamente en la crítica Se ha dicho que no todos gozamos de identidad De idéntica sensibilidad Y que no todos los hombres poseen el mismo grado de cultura Pero existe ¿Listo? Pero existe una especie de reacción colectiva favorable o no hacia el artista y sus obras a través de la opinión de tal o cual crítico. La sociología del arte se ocupa de este fenómeno, en verdad, muy poco explorado. Esto de, de la cuestión crítica o de cómo mucha parte de la sociedad ve a algún artista debido a la crítica es... Vamos a dar un clarísimo ejemplo que ya lo hemos comentado en algunos otros programas. Esta cosa de que alguien tiene una, una galería de arte, ¿no? O sea, llega Xbalanquea y dice, yo tengo una galería de arte. Y entonces, este, llego yo y le digo, oye, este, yo tengo eh, 25 cuadros que quisiera exponer, ¿no? Y este, y me dice, ah, ok, este, pues déjame verlos, ¿no? Y voy a ver si tengo espacio. Y luego llega Carlos, ¿no? Y dice, yo tengo, este, mi refri de frutas, ¿no? ...y creo que cada una de esas frutas... ...es una obra de arte de la naturaleza... ...¿no?... ...o sea, obvio no pues... ¿no? ...entonces este te digo... Wey, ...pero yo tengo... En otras no? ...no, o sea, sí, pero no... ...porque... ...lo que trataría es de hacer una especie de ready-made... ...pero no... ...porque esa pieza ni siquiera la hiciste tú... ...o sea... ...salió de la tierra pues... ¿no? ...ajá... ...y si bien es único es repetible, y la otra es que si sí sufre con el paso del tiempo, porque se pudre, ¿no? o sea, también hay muchas otras obras que se pudren, pero eh, tiene que sobrevivir mu mucho, mucho, mucho tiempo, precisamente para que pueda ser alcanzado por la crítica, y para que la percepción de esa obra pase a través de generaciones, y que digan, ah, entonces ya adquiere un valor este eh, sociocultural e histórico, ¿no?, porque esa obra representó en ese momento, tal cosa en específico, porque eso también es de las, de otra de las cosas de la crítica eh, la crítica se tiene que hacer en un momento presente o sea, si tú te vas a hablar así como de si, sí, es que la pintura rupestre obviamente hablaba de estas cosa es como de eh, no porque todas esas especulaciones, si bien pueden darnos un, un esbozo general de la historia de esas pinturas, no nos van a decir la verdad Porque obviamente no tenemos ahí el nombre de las cavernas, ¿no? Hice, ¿no? Con dos, tres pieles acá, ajá. Y preguntándole, oiga, este... ¿Y esto para usted qué representa, no? Y el güey se va a quedar así como de... No te entiendo. Ajá, no entiendo, güey. ¿no? no sé, güey, te voy a comer, wey, O algo así, porque, pues, primitivos, ¿no? O sea, saben, como no Bueno, ese es... <risa> ese, ese es eh, comentario aparte. Bueno, el chiste es que... Eh, total... El ejemplo sería que Xbalanqué tiene esa galería de arte, yo tengo 25 cuadros Carlos quiere exponer todas las cosas Que hay en su refrigerador Y No no estoy diciendo necesariamente Que porque yo tengo 25 cuadros Tengo que exponer Pero aquí el, aquí el único detalle sería que Es que Carlos es amigo De Xbalanqué y yo no, por ejemplo no Entonces Él si sí entra en esa galería y yo no Porque no soy su compa ¿no? A lo que voy Y cayendo a esto de aquí, de cómo es que un artista se percibe eh, socialmente por la cuestión de la crítica. Es eso. Si tal artista está en diferentes críticas, en diferentes periódicos, en diferentes menciones de ciertos artículos, es porque ha expuesto... ¿Y por qué ha expuesto? Porque ha entrado en diferentes galerías. ¿Y por qué ha entrado en diferentes galerías? Una, porque ha tenido que pagar el espacio, eh, porque hace un, se ha unido a un colectivo en el cual no le agrada, pero son güeyes que conocen al sujeto de la galería y están ahí. Este, él conoce el sujeto de la galería, él pone su propia galería y él determina quién más también puede estar ahí o no. Eh, diferentes factores, ¿no? Es algo bien, algo bien chistoso. O sea, si planteamos un escenario en donde... En lugar de poner una galería, <ríe> expones en la calle ¿no? y va a aparecer una venta de, de garage. No estamos en de las ventas de garage, ni los bazares, no tiene nada de malo. Pero es que, o sea, no es el sitio adecuado pues para que expongas una obra de arte. Una artesanía quizá sí, porque pues, la compras ahí de inmediato y me puedo llevar hasta 10, si, si tienes 10 en ese momento, ¿no? Pero una escultura, ¿no? que a Carlos le toma este dos años, dos meses, dos días, dos horas y dos minutos hacer, pues no me puede hacer más ahorita. Pues, ¿no? Y es eso, pues, o sea, si su obra no se conoce por críticas, es muy difícil que alguien en la sociedad diga, sí, claro, yo lo conozco desde que empezó su primer este pastel de lodo ¿no? en casa, ¿no? o sea, pues, claro, no, porque no, no tiene... No, no no es que no tenga el renombre por su obra, sino porque no tiene el renombre por la crítica. Esa es la, la parte importante de todo esto. pues ¿no? bueno, sí. este, Hablando de cosas críticas, eh, vamos a pasar a otra canción para seguir hablando más de cuestiones críticas del arte. Vamos a pasar a una canción, pero en este caso será algo de Nirvana. Y sí, sí, sí es una... Una cuestión que alguien en algún momento dijo, estoy haciendo una crítica este al cristianismo y no sé qué, porque en el video sale un señor con barba muy tupida, este sin camisa, en una especie de taparrabos que se sube por, con unas escaleras a una cruz y tú dices, puede ¿eh? ser puede eh o sea, no no no tampoco quiere decir que en el video porque una niña trae un trajecito que se parece a los de Hugux Clan ah pero bueno este vamos a escuchar esto que se llama Hard Shape Box y regresamos con más de sangre viva I could La crítica es fecunda para el arte. Estimula al artista y al público, lo induce a admirar con más conciencia la obra de arte. No es una actividad superflua, sino una función que obedece a necesidades imprescindibles de la vida artística y de la cultura en general. El sentido de las obras de arte no se entrega con facilidad a cualquier contemplador, porque su comprensión exige una situación a la que se llega únicamente tras de una educación adecuada. Cierto es que el hombre de extrema sensibilidad, aún sin cultura, puede, le puede llegar el mensaje de la obra sin el, sin el inmediato auxilio de la crítica y que en ocasiones existen reacciones en masa del público que se producen espontáneamente ante determinada obra sin esperar el juicio de los críticos. Pero, también es verdad que si la crítica no viniera a elevar y orientar la conciencia pública artística, esta quedaría en estado de desconcierto, sin la intervención de la crítica para iluminar y desarrollar la conciencia del arte que posee la sociedad, se carece de un factor poderoso para estimular el progreso y la depuración de la producción artística, ese párrafo debería de terminar con un boom bitch, así que dice avelina Lesper que boom, bueno este, calla si se toma en consideración no la reacción de la sociedad del público en general ante una obra de arte sino el caso particular de, una de un contemplador también puede afirmarse que sale ganando con el auxilio de la crítica la primera impresión que recibe un espectador dotado de sensibilidad innata y que ignora la opinión de la crítica suele ser justa y suficiente para su satisfacción personal pero en una segunda impresión después de leer todo lo que la crítica suele enseñarle sobre la misma obra el espectador advertirá que su comprensión se afina, sus impresiones enriquecen y su emoción estética se intensifica, esto es precisamente que leyendo sobre estética ¿no? y sobre crítica eh, artística es que alguien va a una obra eh, de teatro o de una película ¿no? y entonces alguien te pregunta o sea, y, y está viendo ¿no? ¿te gusta la película? y es como Sí, ¿no? ¿Por qué? Entonces, o sea, puras sentencias así, bien básicas, que no tiene nada de malo. Sí, porque era una película eh, de género de acción y hubo mucha acción. Sí, está bien, pero ¿qué tal el lenguaje cinematográfico que hay dentro de la película, no? O sea las, las tomas ¿no? la fotografía la iluminación este el maquillaje el vestuario ¿no? el guión ¿no? o si sea, sí había un buen contenido en, en el texto ¿no? las interpretaciones o sea cada una de las actuaciones de los actores en los diferentes cuadros ¿no? o si sea, sí había una línea de temporal de continuidad de, de respecto a todas las cosas que sucedían dentro de la película entonces preguntas todo eso y el otro sujeto de pues me entretuvo ¿no? que está bien para eso es. Pero el entender todas estas todas estas otras cosas también puede hacer que se aprecie aún más el trabajo que se hizo de forma artística o para saber si es que se hizo de forma artística. Esa es la cosa, pues, que no solamente es estar ahí enfrente y decir Ah, no, como que se sí me conecta, como que no me conecta, como que no le entiendo, como que ¿por qué tiene tanto color rojo eso, eh? Ahí es donde llega el crítico y te dice, "Mira, este esto que estás viendo, ajá, ajá, ajá, ajá ¿eh? Hablando de color rojo, te va a decir, "Este es un es un cuadro este de David del Faro Siqueiros, y por eso es que le super encantaba el rojo, ¿no? Esas diferentes tonalidades, y porque bla, bla, bla, ¿no? De hecho, un día vamos a invitar a Carlos que nos hable acerca de, de composición en la fotografía, para que vean que no no solamente es apretar el botón, ¿no? Que luego dicen, ¿por qué está en cara una foto? Si supieras, ¿no? Si supieras, ¿no? Así porque hago que, que sí te veas bonita en tus 15 años. Bueno, bueno, tampoco hacemos eh, No, no, o sea, tampoco, no, no, no, no, ¿no? o sea... No. Eh, el ¿cómo, ¿cómo se llama Photoshop? No es una varita mágica, ¿no? ¿No lo es, no lo es. Este, para que no digan como de, pero ¿por qué aquí se ve como que tengo la cara así porque tienes la cara así, Y está bien, también no tiene nada de malo, pues, ¿no? Nada más no no le echen la culpa al, al que presiona el botón, porque no de todo, no de todo. Bueno. Se si ha usado a grandes rasgos lo que es la crítica en el arte ahora bien que ¿Qué cualidades necesita poseer el crítico? Se ha llegado a decir que el crítico es un artista fracasado que no siendo capaz de dar forma material a su inspiración canaliza su intuición hacia la crítica para juzgar acerca del valor de la obra ajena. Si así fuera, la crítica sería un grito de amargura, una exteriorización de las frustraciones que sufre el artista fracasado y su crítica no sería imparcial, objetiva. No podría dominar verdaderamente su sensación de fracaso y, ¿por qué no?, de envidia hacia aquel que fue capaz de materializar su inspiración. La crítica emitida en estas condiciones no resultaría fecunda para el arte. En realidad, el crítico es un artista, o debería ser un artista potencial, no fracasado, desde luego, sino que no estando dotado de suficiente talento artístico, en vez de realizar obras de arte, dirige su facultad estética hacia la crítica, debe estar dotado de suficiente sensibilidad y de una receptividad receptividad, estética excepcional, que lo capacite para sentir y comprender los valores contenidos en la obra de arte, que desafortunadamente no siempre pasa, ¿no? Está como, y así, esto no es una pedrada, Carlos, lo juro, pero está como en, en cuestiones de artes culinarias, ¿no? Donde a alguien le presentas un plato, ¿no? En donde tú sabes que te has este capacitado en la cuestión de, de las técnicas culinarias, ¿no? De que sabes man, manipular este tus ingredientes. Que sabes por qué esos ingredientes van presentados y, y, y fusionados de esa manera en un plato. Y entonces se lo llevas a alguien y te dice... No, es que no me gusta el ajo, ¿no? Y tú así como de... Es que no tiene ajo, güey. No es ese chalot, ¿no? Pero como no sabes qué pedo... ¿no? Pues yo tampoco este <risa> O sea, sí te puedo instruir, ¿no? Pero en este momento es como que me digas que te parece, pues, ¿no? Y está bien, está bien, pero es lo que voy. O sea, alguien te va a decir, es que no me gusta su sabor a ajo, porque no tiene ajo, güey, ¿no? Y sí te puedo decir, ¿no? Así como, bueno, mira, es... hay unas cosas, ¿no? Que tienen un sabor parecido, pero que no son lo mismo, ¿no? Entonces, este... Ya le empiezas a desglosar. Es como de... Sí, sí, pero es que... De todo mundo me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? ¿no? Que es lo que no concuerda... Ahí en, en, en, en sabores en el plato. No, es que está muy fuerte. Porque bla, bla. Le quita la esencia. Todo, todo. Ah, bueno. Entonces sí. Pero él solo decir... No me gusta. porque no me gusta? A pesar de que es válido. Es como de... Ay, güey. O sea... Pff. Ajá. Es como... Pues comete una marucha. Pues, ¿no? Y tan, también está bien. O sea, no pasa nada. ¿no? Digo, hay quien se hiciera un... un un supermanjar. Está bien. Está bien. Ya ¿Sí? no decimos que no, pero eso eso también. O sea, si estás en ese nivel de degustación como como después cuando alguien te invita a otro nivel, ¿no? ¿Crees que tiene que ser el mismo? Es como no se puede. Lo mismo con las obras de arte. O sea, la persona que va a emitir la crítica tiene que saber de lo que está hablando, pues no tiene que conocer. Por eso también es que Esto es una referencia que hemos hecho un montón de veces en tenemos los libros, porque tenemos un montón de referencias, eh, pero rápidamente, ¿no? En la cuestión gastronómica, eh, lo, lo gourmet es por el gourmand, es el que sabe comer, no necesariamente el que sabe preparar las cosas, porque a veces el que sabe preparar las cosas no necesariamente es un buen gourmand, ¿no? Ajá, sino porque sigue la receta exacta, ¿no? Porque sabe de técnica, pero no tiene el paladar y estas cosas, ¿no? Y que se me ha pasado, conocí a muchísima gente que se cree jefe de cocina y que no sabe ni coser un huevo. si sabe Tú sabes de quién estoy hablando y eres tú. este Sí, es que el, el tipo se enojó y quiso hacer que me correran porque le, le dije, güey, ¿por porque a todo un medio Guadalajara que conozco, Como en este programa les dije que ese sujeto que se hace creer este que es jefe de cocina no sabe coser un huevo. Uh -huh. Y mira, ahí está. Pero bueno, este <ríe> el chiste es que eso, ¿no? O sea, la persona que va a hablar de crítica de algo tendría que saber este al menos el mínimo de, de técnicas sobre eso que está hablando pues, ¿no? de técnicas, de historia, de cuestiones filosóficas de eso que está hablando de la parte estética por supuesto de la composición, de los materiales que se necesitan ¿no? entonces cuando alguien cuando alguien dice una crítica de por ejemplo de sus textos ¿no? así, súper sencillo en esto si sí lo van a entender así directo el maestro de la clase que sea que es, el, es, que es el crítico de su tarea, sí de lo que ustedes les están entregando, debe estar realmente capacitado para hacer esa crítica. ¿sí? Al punto en el que si yo alumno le pido al maestro que me dé los fundamentos de su crítica, tiene que hacerlo. Y está obligado a hacerlo porque literal para eso le estoy pagando al compa. ¿no? Así. Yo lo estoy pagando para que él me explique por qué estoy mal. No solamente que me diga que estoy mal, ¿no? otra y esto también hay que entenderlo y también deben entenderlo muy bien los maestros ¿no? si yo al maestro le digo oiga este usted está haciendo una crítica de mi tarea ¿no? yo necesito que me diga por qué está mal tampoco quiere decir que voy a entender por qué estoy mal ¿no? porque también ya después esa es la otra función del maestro que sí sí es su función El, yo sé que no me entiendes por qué estás mal en tu tarea y te tengo que explicar para que me entiendas por qué estás mal y después me entiendas cómo hacerlo bien, ¿no? O sea, son son esos niveles de, de cuestiones eh, pedagógicas, pues, ¿no? Que ustedes agarran el libro que sea de Piaget, así Piaget sin sin u, con t al final, y ahí va a decir el maestro tiene que hacer todas estas cosas, casi casi así lo dice, así de forma directa, ¿no? Pero eso también, si uno llega a Haciéndole crítica de la crítica al maestro... Es como de... wow wow wow ¿Este quién es? Y es como de... Pues soy el que quiere saber... ¿Por qué no sabes que yo no sé? Sí... Esto es, esto es, esto es una cosa que dice todo el tiempo en la universidad... así Como de oiga... Este, usted no sabe del tema, ¿verdad? Porque ya llevamos tres semanas aquí... Y me sigue hablando de sus vacaciones en Quintana Roo... Y pues... Eh, esto se llama turismo rural... Y pues... ¿Qué onda? ¿No? O sea... ¿Usted se fue de vacaciones? Sí, pero pues a mí ese turismo no me interesa, ¿no? A mí me interesa el tema académico de, de, de eso, ¿no? Y pues así literal, ya son tres semanas, ¿no? Y si usted a mí me pregunta, yo voy a responder en el examen todo lo que usted me dijo de sus vacaciones. Porque es todo lo que vi. Y si me dice que estoy mal, agarro mis cosas, me voy a coordinación, ¿no? Al departamento de ahí de la carrera de turismo y digo, el profe me estuvo enseñando esto me está preguntando estas cosas que no hemos visto y pues yo no sé qué pasa ¿no? así como, y pues era como de ¡ah! usted es el que mencionan ahí en la sala de maestros si soy yo, ¿no? así que póngase a dar clase porque yo ya pagué mi semestre ¿no? yo ya me chingué en la mañana de levantarme y venir hasta acá para que usted me enseñe y no no, no sabe pues no eso es lo que va el texto en esta parte de el sujeto que quiere hablar de algo, necesita saber de qué está hablando ¿no? Sí, exacto, este libro, sí, sí, y todas las cuestiones en, eh, de lo que habla sobre estética y crítica de, de arte, es, es lo que nos habla, pues, ¿no? Y sobre todo porque lo puedes meter en diferentes contextos y diferentes temas de conocimiento, lo que sea, pues, ¿no? Ajá, eso también es la otra, que luego alguien, ¿no?, te pone un, un topecito y te dice, a ver, a ver, este... Está bien que hables y que hables todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿cuál es tu base? pues ¿no? <risa> uh -huh. Uh -huh. Y hay, hay quien no tiene, pues, ¿no? Y es normal, pero ahí es donde uno empieza a decir, bueno, este esto que estoy diciendo ya está fundamentado por otros 25 mil libros a lo largo de la historia. Y, pues, a lo mejor no lo leo los 25.000 pero si sí me puedo leer... De hecho, esa es una de las cosas que hacen los investigadores y los críticos, precisamente, que si alguien... Que tú quieres un tema, ¿no? Y yo sé que hay 250... Vamos a hacer... Porque libros hay pf, infinidad. Hay 250.000 libros sobre este tema. Y entonces, este crítico de esos 250.000 ya se leyó 2 mil libros, ¿no? Fácil, así. Pf. Entonces, él hizo uno en donde hace el condensado de ese tema, de esos 2 mil libros, ¿no? Y dices, va, va, ¿no? O sea, el el vato ya me dio eso, ¿no? ¿Qué Ajá, ¿qué? esto ya se cometió una cosa bien extraña del programa, pero no me importa. <risa> eso es lo que creo que pasa muchas veces y, me, y aunque me acuchillen y me me inquisionen o como se diga la inquisición porque Galileo Galilei la próxima semana, no se lo pierdan. Eh, creo que es algo que pasa últimamente con las cuestiones de tecnología, pero al menos yo lo, yo lo pienso en la cuestión de la ciencia, de la filosofía si nos dicen bueno filosofía este al menos occidental empieza de, de los griegos para acá no entonces todo ese, todos esos críticos y todas esas corrientes y todos esos este super problemas que se han aventado así de cuestiones filosóficas hoy uno lee un, un libro ¿no? en donde alguien un especialista en, en temas de filosofía o en filosofía o historia de la filosofía nos diga específicamente de qué trataba cada una de las corrientes filosóficas que se han hecho hasta hoy y porque sí lo hay, de hecho, creo que hay en las cajas así, como si estuvieran viendo, ¿no? Sí, claro, ahí en las cajas está el libro de Ramón Cirau, que es el eh, la enciclopedia de como de corrientes filosóficas, ¿no? Y así tal cual, así, es un diccionario en donde te dice este existencialismo, pum, ahí está este, que estoicismo pum, ahí está, ¿no? Ajá, exactamente, es como para hacer una tarea y eso es otra de las cosas, que en el libro, o sea, el señor sí se aventó años y años y años de investigación y de lectura para hacer en ese libro, así aunque esté así un poco ancho, el resumen específico y especializado del tema que tú estás buscando, ¿Sí? así es como de aquí en el libro no hay fallo, pues, ¿no? y es, esa es la parte chida, puesto ¿no? en el que... Afortunadamente hoy en día, después de tanto tiempo, hay, hay personas que se han dedicado a, a hacer esa clase de cosas. Aquí sí me la super voy a pulir, pero el programa aquí, hasta cierto punto, es... Yo he leído cosas, ¿no? Y trato de compartirles en el tema, ¿no? E incluso hasta de regalar los libros sobre temas de literatura o, o de literatura en sí. Y es, es eso también, pues, ¿no? No estoy diciendo que, uy, sé un chingo de cosas. Por supuesto que nadie sé un montón de cosas. Solo sabe bastante de algo. ¿sí? Diferente que otro. Pero esa, esa es la idea, pues, ¿no? O sea, que alguien se especializa porque le gusta también, pues, ¿no? que luego especializarse por una cosa que no neta que no tenga que ver con el gusto si sí es muy pesado si sí es muy muy muy pesado porque ne ni, ni lo estás haciendo gusto pues usted o no ajá no lo estás disfrutando y pues no creo que no pero algo que sí podemos disfrutar ¿no? es esta siguiente canción ¿eh? ¿eh? ¿eh? este que precisamente es una del sí, es que, bueno es una de las canciones que más me gusta de james no hay una canción de Allison james que no me guste así Pero bueno, vamos a escuchar algo que se llama Sea of Sorrow y regresamos con más de sangre viva, con la clase. unos quedan como tres canciones y el problema aquí es que hay ayer se cambió el horario ¿no? y se va a acabar este horario asqueroso hasta el 31 de octubre si sí, tanto tiempo este eh, ajá, y es que es la cosa o sea que según según mi reloj este interno que no existe eh, Eso sí es como es temprano, porque hay un chingo de sol, pero o sea, estamos muy cerca de las 8 o ya son las 8. Estamos a 8 minutos de las 8. Por ejemplo, ajá, y nos quedan tres canciones. Pero este, porque ya hablamos un montón de cosas de estética y de crítica y de maestros que deberían de saber de clase, que o sea, no es no es este ajá, no es generalizar la imposición, pero si si algo está pasando con el alumno es porque Ajá, e Inc incluso también, ay, <risa> <risa> histor historias este, varias, incluso también este la parte eh, emotiva psicológica del alumno, pues no, y emotiva psicológica del maestro, pues no, a lo mejor en ese, en ese momento no está eh, en disposición de, de dar la clase, pues no, y, y es totalmente válido, no, como también si el alumno no está dispuesto emocional y psicológicamente a recibir la clase, pues no, In, hasta de, de lo más sencillo está de, de una cuestión fisiológica no o sea, lé hace un, ¿no? sí un artículo en donde y esto cierra lése un artículo donde dice a las a las cuántas horas realmente tu cerebro está completamente despierto con sus capacidades congnocitivas este listas para aprender algo o sea desde que si sí, es casi dos horas después o sea llegas a la escuela de Hay quien llega en 15 minutos, hay quien se si llega en 2 horas, o sea, porque también es brutal el pedo de la educación en esa parte. Y llegas y estás con los ojos así como porque tu cere... ajá, ajá, tu, tu, tu, tu parte cognitiva de, de aprender algo este está dormida. ¿Ah? O sea, tu cerebro tu cerebro solo está concentrado en respirar y, y que tus corazones digan dando sangre, nada más. No quiere saber nada más, ¿no? Ajá, y entonces en el pinterrón alguien pone, no, oh, pues sí, vamos a resolver estas ecuaciones lineales, y hay que despejar el no sé qué, es como de... Ajá, o sea, si, si, si le pongo atención en eso, a lo mejor dejo de respirar, güey, ¿no? Es como de, también, espere, ¿no? Es como de, tranquilo. Ajá, tranquilo, güey, tranquilo, viejo. Y este, hablando, ¿no? De, de tranquilos y de viejos, este... El día de hoy vamos a regalar este libro que se llama... Eh, el reino de este mundo. Eso es una, una recomendación. El autor Alejo Carpentier, este sí es una recomendación muy muy muy buena, lo que se encuentren de él, así neta lo que se encuentren de él. Eh, pues esta es una otra de sus colecciones. Es que es como spoilear acá, o sea, solo vamos a hablar por cosas buenas y bonitas de Alejo Carpentier. Yo la neta el texto que Super recomiendo de él, es uno que se llama El viaje a la semilla, no no sé si está eh, interagiendo metamorfosis, no sé si esté aquí, pero es, es, es un cuento buenísimo, El viaje a la semilla, bueno, no viene aquí, pero o sea, solo para esbozarles El viaje a la semilla empieza con un señor que va llegando como en las ruinas de una casa, así con todo y su bastón, y se sienta en una columna que está rota, y, y entonces conforme va volteando, ...va recordando un montón de cosas y todo pareciera así como en imágenes todo se empieza a reconstruir ¿no? o sea, el frontón de la casa la puerta los vidrios ¿no? o sea todo comienza a perder el óxido este el pasto vuelve a crecer bla bla, bla y conforme se va quedando ahí sentado Todo va volviendo en sí, ¿no? Todo va regresando, todo va regresando, hasta un punto en donde se, se acuerda de que en uno de los cuartos de esa casa el güey se ponía a jugar con soldaditos de plomo y los peleaba contra escarabajos en una caja de cartón que tenía abajo de su cama, ¿no? Y luego güey está así como, como de, ay, huevo, ¿no? El soldado lo va a matar, ¿no? Y entonces este, el escarabajos acaban las, las alas y el güey decía, ay, no me, ahora me va a matar a mí, ¿no? y Pues el, el cuento es muy chido, pues, ¿no? Y habla de todo ese viaje hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Y, es, y es, es, está muy bien construido porque hay cuestiones en donde el güey está haciendo travesuras, de que se escapó de la escuela y cosas así. Pero lo está hablando como... Lo está hablando como yo ya sabía que esto me iba a pasar porque yo, yo estoy aquí viejo diciéndolo. Pero en ese momento es como de sí, cuando me brinqué la barda obviamente ahí estaban los policías o algo así, ¿no? Es como... De, Ajá, pero pues yo también no podía hacer este... no podía dejar de ser tan inocente, ¿no? Porque una tarde antes, bla, bla, bla, y, y así se va, y así se va, y así se va, pues, ¿no? Es como de 10... como de 12, 16 páginas el cuento. Sí. El la semilla. Búsquenlo. Este... Pero, entonces, el día de hoy vamos a regalar este libro de Alejo Carpentier. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Y para ganarse este libro... La pregunta va a ser muy sencilla, es sobre estética y, y crítica del arte. Díganos, díganos el nombre de sus cuatro artistas plásticos favoritos. Así, así, sencillo. Y conste que es así muy abierta la pregunta porque artes plásticas incluye este, muchas cosas. Fotografía, pintura, grabado... Este, un poco de escultura, impresión, serigrafía, ajá, o sea, hay muchas, muchas cosas. Entonces, la pregunta del día de hoy, díganos sus cuatro artistas favoritos de artes este eh, plásticas, dijimos, y pues con eso se estarán ganando el libro de regalado del día de hoy, que es Alejo Carpentier, y este pues yo creo que como ya estamos sobre el tiempo, vamos a dejarlos con este... Mix Popurrí ¿no? De tres canciones Porque sí, el día de hoy estamos hablando De que recordamos Que hace 27 años Un día como hoy, de hace 27 años A sus 27 años Este, Corco este Pues murió de una Sobredosis de plomo Entonces <ríe> Bueno chiste malo, chiste malo este También precisamente eh, Lane Staley, vocalista de Alice in Change También moría de una sobredosis de, de heroína Desafortunadamente He estado últimamente Checando algunos videos de Youtube Así como de análisis de cosas de un Unplugged Y esto Y es verdad que los escenarios De los un Unplugged, tanto de Nirvana Como de Alice in Change Los güeyes de escenografía Es así como de, oye güey, pero ¿Qué quieres? ¿Que se vea como un funeral? Sí Así, ah, sí, sí quiero, Y es como de ok. o sea, un poquito de velas apenas, unas flores ahí medio este tétricas, ¿no? Este, la luz muy baja, ¿no? Con colores muy este tenues, oscuros, pues, ¿no? Y, y o sea, era, era eso, pues, ¿no? Todo el mundo que ve los los un vlog eh, sabemos, pues, ¿no? Que que si sí era como un anuncio de que pues ya estaba muy muy cerca el final, ¿no? desafortunadamente, pero bueno los dejaremos con tres canciones tendremos primero eh, tendremos primero you know, you know You're Right de Nirvana, luego tendremos Man in the Box de Alice in Change y cerraremos con la canción que le da vida a este programa que se llama Come As You Are, bueno pues muchas gracias, esto fue A Sangre Viva número 118 les recordamos que el próximo eh, y les recordamos y les anunciamos que el próximo programa este será una, una grabación eh, si sí habrá libro de regalo eh, va a haber este pura música no habrá en este caso literatura pero si sí libro de regalo entonces pues gracias nos vemos y nos escuchamos en vivo hasta el próximo lunes 19 de abril porque <susurra> vacaciones y si sí, mi cumpleaños es el próximo 10 entonces Este, sí, este no todos están invitados, aunque sí están invitados, o sea, no están invitados porque pandemia, pero pero sí están invitados porque pues chido, ¿no? Y si mandan alguna felicitación a la semana, gracias. Aquí nos veremos el próximo 19, esto fue Sangre Viva. Estamos en radiocarton.com. Gracias. s